Buenos días, muchísimas gracias por acercarse y dar a conocer la oferta que tenemos este año en formaciones. Dentro de lo que es la formación de este año estamos pensando en dos capacitaciones anuales homologadas por educación, carpintería y herrería, siempre en el horario de siesta o tarde para que todos puedan asistir. Eh, y a la vez también este año decidimos hacer dos talleres cuatrimestrales, huerta comunitaria y en una línea agroecológica y bioconstrucción. Eso se va a estar dictando en la huerta comunitaria de Fátima, 7 de marzo 940, y vamos a estar con una dinámica mucho más abierta, mucho más de, de ir y venir dentro del espacio de taller y en base también a los temas que se vayan tocando podrá asistir el que quiera participar de esos espacios. Justamente eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para poder inscribirse a las propuestas? Bien, dentro de los que son las capacitaciones, sí o sí estamos pidiendo que por lo menos tengan primaria completa, si es ter hasta tercer año mucho mejor, mayores de 16 años, hasta 60 años, eh, podrán inscribirse en estas formaciones y tendrán que estar, obviamente, cursando casi un año para avalar los conocimientos y ser homologados por educación. Dentro de los espacios de taller estamos pensando solamente en tres o cuatro meses para solamente dar conocimiento y sí puntualizar sobre dos cuestiones importantes que creemos que por la situación y todo eso, uno que es la huerta para producir nuestros propios alimentos y empezar a dar esos pasos de tener algunos alimentos frescos en casa y la segunda es buscar alternativas de construcción para dar una solución al problema habitacional en Viedma. Con Arcis Barro. Bueno, la verdad que son propuestas muy interesantes, como vemos lo decís en el contexto, ¿no? Porque pensando también en los cursos que ustedes los llevan adelante todos los años, es una salida laboral también, ¿no? Exactamente, una salida laboral no solamente para hacer el servicio, sino también de alguna forma para seguir realizándolo o para ser instructor o tallerista de estos conocimientos que uno tiene y puede de alguna forma multiplicar dentro de la comunidad. Bien, ¿Eh, ¿algún costo tiene? Bien, no hay costo eh, dentro de las capacitaciones nuestras y dentro de los talleres, pero sí quizás hay un costo interno que tiene que ver con el uso de materiales, algunos insumos. Por ejemplo, el derrería sí tiene un costo y obviamente mucho más elevado que los años anteriores, por lo tanto estaremos pidiendo de alguna forma que nos ayuden a cubrir el costo de materiales, electrodos y algún equipo de protección, ¿no? Después, pues en, en el caso de la, de la maquinaria que se utiliza tanto en carpintería como en ¿ustedes eh, tienen eso? ¿Hay que traerlo? ¿Cómo funciona? No, por lo general nuestros espacios están completos, ya de una larga trayectoria hemos logrado hacer de los espacios que puedan trabajar grupos de 10 o 12 personas bien y si en todo caso si son muchos, fraccionaremos los grupos para que todos puedan hacerse del conocimiento y poder trabajar y manipular las herramientas que tenemos. Excelente. En el caso de los talleres, eh, ¿la misma edad, tipo a partir de 16 hasta 60 o hay otro, otras edades? No, estamos haciendo todo para mayores de 16 años por una cuestión de seguro, por una cuestión también de normativas que tenemos dentro del centro de formación, así que el camino es ese, de 16 para arriba, eh, primario completo, si en lo posible, porque somos flexibles también en eso, lo charlamos, pero bueno, y también que la asistencia... Eh, tratamos de que sea regular durante es, ese periodo de tiempo, tanto en el taller como en la capacitación. Muy bien, bueno, ¿cuándo tienen, si es que ya tienen la fecha de inicio de los talleres, de los cursos, y cómo pueden hacer las personas que están escuchando para inscribirse? Bien, estamos usando bueno las redes sociales, a los medios locales para llevar adelante esta cuestión de llegar y difundir lo más que podamos. Está, tenemos un WhatsApp, el WhatsApp del Centro de Formación Profesional es 25 8903 para todo aquel que quiera buscar información nos escribe ahí, nosotros se la enviamos mandamos un formulario, lo hacemos virtual el primer paso y el segundo ya de inscripción ya lo hacemos en el lugar con fotocopia de DNI en mano y llenamos la planilla que nos asegura de estar dentro del seguro y poder cursar normalmente en cuanto a los talleres va a ser la misma dinámica pero un poco más flexible. Bien. ¿Y el, el fecha de inicio o digamos, hasta cuándo tienen tiempo para inscribirse? Bien, tiempo para inscribirse, hasta finales de este mes, porque la primera semana también nos agarran varios feriados en abril, así que estaremos empezando seguramente entre el 5 y el 7 de abril, algunas capacitaciones y otras comenzarán la semana siguiente por una cuestión de que no podemos empezar en un feriado, pero ahí adelante y esperando a todo aquel que quiera participar.